El cholo que es la que hay, papi, q u é hace socio. Bueno, aquí, mano, ya tú sabes, aquí con la nena mía, la que me cuida todos los días. Pero van acá, cholo, te cuida de qué, ¿para qué tú quieres esa cosa? Bueno, mano, ya tú sabes cómo está la calle, un chorre o d loco por ahí suelto, pues. Eso es la que hay. Como dice la canción, vamos a matar. Pero cholo, tú no te has puesto a pensar que eso te puede rebotar a ti, papi. q u i e s rebotar y rebotar, esa es la que hay. El que venga conmigo, pues, a eliminarlo. Mira, papi, el que hierro mata, el hierro muera. Cuídate、ah, de eso. Cuídate de eso, a mí no me importa. Esa es la que hay.